destino es antipático le pones todas las ganas por effoyes técnicos discutes con tus panas el corazón en llamas y la sangre que derramas hoy es rápido con los locos que sufren y han sufrido los tajes de las big en el recorrido sin intenciones mis ganas nuestros motivos estamos por tierra las experiencias en el camino muchos sintieron el odio entre sus miembros pipa y amargaron como almendro o se quebraron quedaron segmentados empezaron siendo uno y culminaron siendo dos porque si pesan más los egos que el amor al grupo pasará factura luego Pues en el juego de este lego verás que ninguna de las piezas vale más que va. Así que mira por tu grupo, no te das un minuto disfrazándote de bruto, no, modera tus maneras de veras que no te enteras si piensas que gritando ganas puntos. Zambala ruella van 13, algunos les parece mal cuando la familia crece, entérate chaval, porque esta llama no se apaga y se propaga como un coran de arcife. Zambala ruella van 13, algunos tres parece mal cuando la familia crece, entérate chaval, porque esta llama no se apaga y se propaga como un coran de arcife. de ya. Ja, ahí es nada. Desde Manhattan a Carabanchel, los cambios son la harina de esta repachamel, con tantas cuelas tosin marcha, nuevas ganas, mucha aguas y sangre fresca. Momentos buenos, momentos malos, pero todos son momentos de aprender con los hermanos. Si esto no es una banda, es una secta, ámala. Cuídala, respétala porque es electa. Chama da Ruela van 13, mirando por los 15, corriendo como luces con sus lances está y romazos cuatro escuelas puro trance incluso sacarán uno en Irlanda de la cárcel unos vienen y otros van algunos que se van se quedan siempre en el desván pero otros que se han ido se entregan con cariño dedican a su peña nuestro imperio y se lo dan samba da rua avan 13 algunos les parece mal cuando la familia crece entérate chaval porque esta llama no se apaga y se propaga como un coral de arrecife samba da rua avan 13 algunos les parece mal cuando la familia crece entérate chaval porque esta llama no se apaga y se propaga como un coral de arrecife Felicidades familia Manhattan Studios a pocos metros de la estación donde todo empezó. 7 sí.